punto org punto ar. Ahora sí, 10 y 38 me siento mucho más relajado esto es el Enredando las Mañanas estamos en la ciudad de San Salvador de Jujuy eh, y... No, no, no, apurate que ya vienen con ellos ¿no? <risa> <No. risa> <Pará> un poco, <risa> ¿cómo no? <risa> bueno, ¿vamos al próximo próxima Vamos a la próxima nota Bueno, <risa> no. próxima nota. Eh, bueno se, se da una situación muy particular, ¿no? En un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 Oh. Es una ruta nueva, es más, del lado sur ya está partida la ruta y okay. todavía no están los vehículos pesados. Así que vamos a, a, a esperar que devorole todo eso con los vehículos pesados. Nos van a encerrar, porque el juez Montoya dictaminó que se haga el acceso norte en, su, en la rotonda. Perfecto. Y resulta que ahora estaba todo bien, fuimos, hicimos los papeles correspondientes, burocracia por aquí, burocracia por allá, el pueblo tocha que también no. resolución resolu resolu resolu dijo, perdón, este que se tenía que eh, hacer unas ordenas provisorias. Porque esto es un, esto es una zona urbana. Bien. Escuchen bien. vino la presidenta, la vicepresidenta Michetti camuflada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 que el socio de esta multinacional española, esta constructora, es el primo hermano de, de, de Mauricio Maxi, Jorge, Jorge Calcaterra. Ajá. Entonces, yo digo, nadie se enteró que venía Michetti después de cuánto, cuánto dos, dos años y medio. Nadie se enteró, nadie dijo nada. Bueno, la cosa no solamente termina ahí. La cosa es que nos quieren cerrar todo. Nos quieren cerrar todo.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 mirar hacia la, a la mano derecha y recién tomar ahí la, la autopista okay. más de quinientos metros okay. cuando antes teníamos dos entradas y salida sí si ya teníamos la entrada y salida auutócona porque ya estaba autóctona qué le costaba hacer la rotonda okay. claro dice no es que no no se puede haber una rotonda no puede haber una rotonda en una autopista Pues bien, cámbienle el nombre, es una travesía urbana, es es un paso urbano. Okay. Cambienle el nombre y háganlo lo la rotonda como quiere, como como tiene que ser. Okay. Nosotros nos, nos dicen que de acá a un año y medio, dos años, que sí van a ser eh el puente elevado. No queremos más mentira. Okay. Porque nos puede pasar dos cosas, dos cosas nos pueden pasar. Una una es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 Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando, que él como juez federal haga cumplir su mismo claro. dictamen. ¿Me entiende? Claro. Porque hace dos días atrás vino, escuchen bien, la gente de Lorán. Escuche bien. Vino y dijo, "Yo estoy enterado de todo." Y el claro. soto dijo, "No sabía que no estaban así que que, que no habían hecho nada." ¡Epa! Como, claro. Y primero le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 si se llega a destapar esta olla, va a saltar mer para claro. todo al lado. Claro. Por eso es que nadie quiere hacer nada. Voy imagínate cuándo vino Michel. ¿Cuándo? Y se vino camuflada. Ustedes como periodistas se tienen que haber enterado. Claro. Que ella vino para acá. ¿Ah? ¿Acaso no, te ah, no, claro, digo que claro. vino? Claro. vino? a Dijo darse un apretón de mano con quién? ¿Con el juez Montoya? ¡No! Vino a exigir haga la autopista y que quede todo callado pero error porque esto tiene que salir, llegar a Buenos Aires esto tiene que salir hasta Buenos Aires, es un error si es fuera de ellos más pícaros, más inteligentes que nosotros, nos dirían ¿sabes qué? le hagamos la, la rotonda como quieren y que quede todo ahí callado, nadie va y, na, y nadie va, va decir nada y batea a quedar todo tapadito ¿me entienden cómo es? No. pero no Acá este Iguacel vino, nos, ¿qué dijo? Tengan paciencia. ¿Paciencia de qué? Si ya 10 años estamos teniendo paciencia. ¿Y nos siguen pidiendo paciencia? ¿Nos siguen pidiendo respeto? ¿Cómo vamos a respetar si ellos no nos respetan a nosotros? ¿Sí? anoche vine, eh, Ayer estaba un señor, eh, Juan Carlos, junto con el muchacho Martín, el ingeniero de Vialidad. El, el Montoya le dijo el juez Montoya le dijo cuánto tiempo pensamos que se que puede hacer eh, el puente elevado y no sé, tenemos que el año que viene, hay dos años recién porque hay que hacer presupuesto, ¿cuánto van a facturar por el amor de Dios? ¿otro choreo más? ¿otro robo más? ah ¿quién son los que se benefician con esto? No ninguno, no nos beneficiamos nada. ¿Quién se beneficia? Los que tienen vehículo. Ellos se benefician. Si ¿Sí? no es así, no no nos espectaron ni siquiera eh, hacer una rotonda en la calle San Martín donde tenemos el hospital, porque usted vi usted sabe bien la situación, este eh, Edilicia y, y cómo están los hospitales. ¿Sí? No hay remedio, no hay médico, no hay la, la ambulancia de de ¿cómo que la recibimos? Ajá. ¿Ah? Entonces Cuando hay una embarazada, cuando hay un señor que le viene un infarto, ¿cómo hacemos? Tenemos que salir disparando hasta hasta Tabacal para volver a tomar el ingreso a la autopista. Okay. ¿Eh? No vamos a terminar de, de cruzar el pueblo ya se puede morir. Eso es lo que no están entendiendo las grandes, la, los grandes genios. ¿Eh? Eso Bien. es lo que no está entendiendo Iguacel ni Bloser. Okay. ¿Sí?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 Sí, por eso es que le digo, ya la ruta de Lazo Sur está partida. Claro. Y no todavía, todavía no no no está este no está habilitada. No está habilitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro. Claro, claro. ¿Qué va a pasar? Si ahora está partida, ¿qué va a pasar? Así que eso es eso es otra cosa. Es una porquería lo que hicieron. Sacaron un pedazo de la ruta vieja que tenían casi 45 centímetros. De altura se han hecho una por 20 centímetros dejemos no de poder oh, ¿ah? yeah. se ha pagado tanto se ha invertido tanto para hacer esa porquería ¿Qué? ah mm -hmm. llena de parque así que esto para el juez Montoya al juez Montoya como juez haga vale su resolución no puede ser que que el juez federal este sea cómplice de lo de realidad. Claro, cómplices de vialidad Entonces cómo fue él dictaminó y que dice que ordene que se haga las rotondas provisorias como él lo dijo porque entonces estoy viendo que él que, que es él como juez federal ni pincha ni corta acá lo que mandan es dialidad y punto y se hace lo que ellos quieren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 Las veces que lo hemos convocado al señor intendente que se asperson a los autos convocados jamás jamás dio la cara ¿Capaz si no si está llegando Cal... la vuelta por el tabacal y <risa> <risa> <risa> Era un sí. eh jamás se ha personado no hemos cansado de mandar papeles toda la burcracia lo venimos lo buscamos acá, pero él lo... si no está en santa está en Orán o está tomando el cafecito en la ref o, o, o en la ipf. No, hermano. Y ahora sales diciendo que está enfermo. Pues bien, Jorge Gallardo, vos me conoces, soy Miriam como amigo, compañero de estudio. Pero si no te sentís capacitado, hermano, renuncia y andate. Claro. Deja que, la, que que se haga cargo otro, que venga y vea lo malo que nos dejaron el pueblo. no eh, Hubo destino, van a, van a venir más destino, nos encierran. ¿Cómo va a quedar en Urigoyen? ¿Como Vespucio? No. Si nosotros queremos crecer, como cualquier pueblo, ¿qué le hubiera pasado ahora Orán si le hubieran entrado, dejado una entrada, una sola entrada allá, del lado norte, que no lo hubieran hecho las rotonas? ah ¿Cómo iba a chillar la gente? ¿Ah? Claro. Ese, ese es lo, eso es lo que la gente de Orán no ha comprendido, la gente de la colonia como, y de, de Pichaná no han entendido el daño que nos estaban haciendo a nosotros como pueblo.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 que van a quedar todos ensuciados, desde la punta del cabello hasta las puntas de la uña. Con eso te digo todo. Así es, Pero bueno, bueno miren, es una hoja bastante grande. sí, sí Agradecemos sí, sí. el contacto, estamos justo corto del tiempo, ya tenemos pactado otra entrevista, así que bueno, eh, seguramente bueno. en otro momento estaremos charlando de nuevo.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 Y de un lado de la autopista, como decía, queda que el cementerio y unas plazas. Y del otro lado el pueblo. Y entonces para cruzar del cementerio a la plaza, del cementerio al pueblo, tienen que irse hasta Bacal. Eh, es una cosa... De, y aparte de 10 años siendo una ruta sobre facturación, ruta. A, arreglo... A, aténtilo de Jorge Calcaterra que um, vamos a ver, va, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo pues porque... Es un dato muy interesante. Eso. Así es, escuchamos un poco de música y continuamos con el reamo. Escuchemos Ramos. música. Sana, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores.